Hola escuchas de Hablemos de Cine, esto es Sprocket 2. Nos vamos a ir al otro extremo de la película, al Sprocket opuesto. Si antes hablamos de Dogme 95, su decálogo, la contemplación, la búsqueda de lo que ellos llaman la verdad, hoy vamos a hablar de un cineasta que practica todo lo contrario. Genio del artificio, de las tramas superficiales, de la ficción y la exageración, Guy Ritchie. Yo soy Diego Marquina, esto es Sprocket, nuestra página de internet www.hablemosdescine.com y el correo electrónico hablemosdecine@gmail.com. Posiblemente el día de hoy Guy Ritchie sea más famoso por ser el marido en turno de Madonna que por sus logros como cineasta nació en 1968 en Hartfield, Inglaterra y dice que cuando vio Butch Cassidy ante Sundance Kid fue que decidió que quería hacer cine, no fue a la escuela de cine argumentando que las películas de los graduados de las escuelas de cine son aburridas y invivibles, a los 15 años se salió de la escuela, se metió a trabajar con el objetivo de hacer cine en mente y para 1995 ya estaba dirigiendo videos musicales y comerciales lenguaje que hizo suyo, y utiliza en todos sus proyectos. En 1995 realizó su cortometraje The Hard Case, que fue su prefacio a la ópera prima Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Un dato curioso es que Trudy Styler, la esposa del músico Steng, vio The Hard Case y decidió invertir en Lock, Stock, que fue escrita y dirigida por Guy Ritchie. Al terminar la película, Ningún distribuidor inglés la quiso tomar. No fue hasta que Tom Cruise se interesó en la película que Columbia TriStar Star la tomó y la distribuyó en Estados Unidos. Esta película que costó 1.6 millones de libras esterlinas, estelarizada por Vinnie Jones, Lenny McLaren, Dexter Fletcher, Jason Statham, ahora reconocido héroe de acción. Se convirtió en la tercera película inglesa más exitosa de todos los tiempos. El hecho de que la película se convirtiera en un éxito de taquilla afianzó la amistad con Sting y Styler, quienes presentaron a Richie con Madonna y ahora son los padrinos de Rocco Richie, el hijo de la pareja. Sí, ya sé que esto parece como artículo de revistas sociales, pero la historia sigue. Tras el éxito de Lux Dogs y You Snatch del 2000, una colección de caras famosas, Brad Pitt, Vinicio del Toro, Dennis Farina, más otras caras que... Revisita Richie de, después de Lockstock. Fue un éxito arrollador, logrando el récord de 3 millones de libras esterlinas en el primer fin de semana. Poco después, Richie se casó con Madonna. Tienen a su mocoso y parecía que la llama se apagaba. Participó en la serie de cortos eh, patrocinados por BMW con su corto Star. Y luego hizo también con Madonna la película Swept Away la que no le gustó ni a su hijo Rocco, para luego hacer la tercera película al estilo Lockstock, con una trampa complicadísima de mafia, psicología, sama revolver, que a pesar de ser una buena película dentro de este género, no logró la audiencia ni la promoción de las anteriores. ¿Será que el nuevo estatus social de Richie mató su pasión? Agradezco muchísimo a Guille, a Claudia y a Mauricio sus comentarios sobre Sprocket 1, les mando un afectuoso saludo. Mauricio puso un link a cineo.org y lo quieren compartir con todos nosotros. Muchas gracias. Después de revisar rápidamente la frenética vida de Richie, hay varios comentarios que quiero hacer. Es claro que hay una pasión por el lenguaje, una pasión por aportar al lenguaje y una búsqueda. Eso de por sí es loable. Parece que tiene una misión hacer estas películas de acción con tramas complejas y situaciones que llegan al absurdo, para retratar a estos personajes ambivalentes que a mí me remiten a la naturaleza humana. Somos contradictorios por definición. La utilización de los créditos de entrada en la película como una firma, en Snatch el uso de los monitores de vigilancia para seguir a los personajes es simplemente genial y complejo. Habla de una estructura mental, visual, que me encantaría a mí ver la página del guión en donde describe qué es lo que pasa. Todo esto contrastado con los créditos de entrada de Revolver, simples y minimalistas, no por eso menos interesantes. En cuanto al uso de artificios para hacer la narración, sin duda Richie es un tipo letrado. Sabe que el medio es el mensaje al estilo McLuhan. Quizás por eso convierte a Brad Pitt en una de sus mejores actuaciones, en un gitano, en un pikey, que habla pikey, y lo genial es que no se le entiende nada, lo que lo hace simplemente perfecto. Resulta que de las películas de Goy sales con la sensación de haber visto una película ultraviolenta, pero cuando la revisitas, resulta que no hay tanta violencia explícita, Interesante el uso del lenguaje, pues la violencia es transmitida también por el uso de los colores y la saturación, así como los movimientos de cámara y la edición. El uso de la música, la edición, los efectos especiales, la cámara lenta, el flashback, las balas, los diálogos inteligentes y agudos, movimientos de cámara, colores saturados, temáticas de robos, traición, asesinato. Es el cine del artilugio. Sus películas son, como quizás podrían decir los miembros de Dogme 95, una oda a lo superficial pero de pronto pasa algo el turning point de la trama resulta no ser tan superficial hay o parece haber una pizca de filosofía detrás de tanto artificio será ese otro artificio? en todas estas películas la premisa parece ser la misma la vida es un juego donde hay un oponente y una víctima mientras más sofisticado es el juego más sofisticado, es el oponente. Así, llegamos al fin de Sprocket 2. Yo soy Diego Marquina, y en palabras de Mike Myers, este es el momento en Sprockets donde bailamos. Hasta la próxima.